Hola, muy buenos días. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Es un día,、eh, digamos, de mucha alegría para nosotros al abrir nuestras puertas y recibir escuelas secundarias y a la comunidad en general.、Eh, hay algunas escuelas que empezaron a llegar a las 8 y cuarto de la mañana, ya para las 8 y media habían varias escuelas. Eh, organizamos la recepción a partir de estudiantes de distintas carreras que recepcionan a los grupos, los acompañan en el recorrido.、Eh, tenemos cuatro puntos de inicio en el recorrido, justamente para habilitar esto, ¿no? eh, circular por la universidad de manera organizada y que puedan,、eh, digamos, recorrer las distintas propuestas que tenemos. Este año, puntualmente,、eh, tenemos una intervención del equipo de orientación vocacional ocupacional.、Eh, hay algunas escuelas que se instalan. i s c r i b i e r o n digamos, para formar parte de esa actividad. Luego tenemos、eh, nuestro equipo que acompaña en el Centro de Simulación Clínica de Enfermería, que también van mostrando, digamos, la, la práctica、eh, bueno, a las distintas escuelas que se acercan. En este sector que estamos acá, particularmente, tenemos los stand de las distintas carreras y también un espacio muy significativo para nuestra institución que es el de vida universitaria. Son distintos equipos, digamos, de la universidad, como por ejemplo el equipo de tutorías pares, accesibilidad, el centro de estudiantes, el proyecto de género, donde de alguna manera muestran un poquito más, digamos, de la universidad y que no es solo estudiar las carreras, ¿no? Un poco de la vida en la universidad. ¿Cuál es la propuesta justamente académica? Decías que acá están más o menos todas las carreras. ¿Cuáles son las carreras que están mostrando? Nosotros actualmente tenemos una oferta académica de 15 carreras, digamos, entre pregrado y grado, y luego también una oferta muy importante de posgrado, ¿cierto? Pero bueno, las escuelas secundarias se acercan、eh, a conocer nuestras carreras de pregrado, que en este momento tenemos la Tecnicatura en Sistemas y Software Libre, Desarrollo Web, Espacios Verdes, Administración Pública. También tenemos licenciaturas. Enfermería,、eh, tenemos en psicopedagogía, ciencia política, empresas agropecuarias y hay dos ciclos de complementación que requieren una titulación previa: que es el ciclo de complementación en arte y sociedad y la licenciatura en gestión de recursos humanos.、Eh, y después tenemos、eh, profesorados también en lengua y comunicación oral y escrita,、eh, gestión de empresas agropecuarias, ciencia política, psicopedagogía. Esa sería la oferta d i g académica m o s a que estamos mostrando hoy. Bueno, qué importante n o poder abrirlo. Esta semana fue muy universitaria, tuvimos una marcha multitudinaria en todo el país, acá en nuestra ciudad también. Así que imagino que deben estar muy contentos de todo el trabajo y de poder seguir llegando adelante todas estas propuestas para la comunidad. La realidad es que culminar esta semana con este evento es, es muy significativo para nuestra comunidad porque venimos justamente de la semana pasada,、eh, de un, de, estamos en un tiempo de visibilizar、eh, nuestra situación como universidad pública. Eh, unir, eh, digamos, no nos unimos únicamente como institución、eh, para participar de la marcha, sino también en este evento que de algún modo es seguir reafirmando la posibilidad de, de, digamos, de la, del acceso、eh, a la universidad. Universidad pública gratuita, y por eso también es muy significativo para nosotros el día de hoy. Y cómo puede hacer, quizás, bueno, hoy van a estar recibiendo durante todo el día a distintas escuelas. Entiendo también que está abierto un poco a la comunidad que se quiera acercar y conocer todas estas propuestas, porque estudiar es para todos,、eh, pero ya se tiene fecha más o menos de las inscripciones. ¿Cómo viene eso? Sí,、eh, es muy importante lo que planteas, porque si bien nosotros tenemos una, digamos, organización con las escuelas que se inscribieron para venir, cualquier, digamos, integrante de nuestra comunidad se puede acercar a conocer、eh, las carreras que tenemos. Y en relación a la inscripción, Tenemos un stand específico con información sobre inscripción a las carreras y becas, pero adelantando un poco esto que vos nos consultás, a partir del primero de noviembre comienza el proceso, digamos, de preinscripción.、Eh, y, y bueno, y quienes se acerquen pueden consultar los requisitos, los tiempos, porque si bien se habilita ahora, también nosotros tenemos un periodo、eh, en el mes de febrero. O sea que、eh, para todo aquel que esté pensando qué estudiar, qué hacer, puede acercarse, consultar y bueno, llevarse, por supuesto, toda la información. información que necesiten.